Pagar los sueldos de tu empresa con Credit Cop es más cómodo y es mejor Lo podés hacer por Credit móvil desde tu celular o por banca e internet empresa en tu computadora Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año desde tu casa o tu empresa y hasta podés programar la fecha de pago Además accedes a beneficios para tus empleados ahorro y cuotas con nuestras tarjetas puntos Credit Cop y mucho más Elegí Credit Cop, Elegí comodidad, elegí seguridad Elegí beneficios Banco Credit Cop Cooperativo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 Buen día, buen día. 10 de la mañana, 19 minutos, 14 grados, 4 décimas. La temperatura actual, un hermoso día aquí en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Leila Vitar, ¿cómo andas? Buen día, buen martes. Muy bien, ¿vos? Muy bien, aquí andamos. Eh, parece que no se escucharon los bonaerenses. nada no, mentira, nosotros escuchamos bastante lo que está diciendo la policía bonaerense. Uh -huh. y por eso discutimos todos estos temas. Eh, y menos mal que... No sé si menos Bueno, está bien que le den aumento, menos mal que le den aumento para alivianar un poquito la situación. Claro, si sí, escuchaba ahí el, el pase con Lucas, eh, qué raro que esto se dé días después del anuncio de Axel Kicillof de la cantidad de recursos que iba a invertir en área de seguridad, ¿no? Eso uh -huh. por lo menos llama la atención. Sí, llama la atención... Eh, es cierto que no eran recursos destinados al, a lo salarial, específicamente, pero eh, era un aumento que se venía discutiendo y que además eh, lo señala Walter Correa en una publicación de Hoy Temprano. Cuando te des un reclamo salarial, no vas a la casa del gobernador. por Digamos, los sindicatos... Fueron a la casa de Fueron a la residencia del gobernador. Claro. Está bien, está la vuelta de, de, de la gobernación ahí en la ciudad de La Plata. Eh, pero no vas a la casa del gobernador. Vas a la gobernación, vas al Ministerio de Seguridad, es un lío que tengas que hacer. Eh, la protesta es algo habitual, normal y está bien. Ahora no vas a la casa del gobernador. Bueno, fueron. el Hoy por la mañana, el, eh, Bianco, el jefe de gabinete de la provincia y Sergio Berni hablaron y dijeron, bueno, el, el aumento está. Uh -huh. Vamos a ver cómo sigue la discusión, porque es realmente una... Eh, de una complejidad importante. Venimos de varios temas eh, fuertes, continuos. El tema de la investigación, de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro. Sí. Luego, Bernie con la bajada de líneas sobre la toma de tierras. Ahora el tema salarial. Es decir, eh, bueno, en el medio, la gran inversión este que ha presentado Kicillof junto a Alberto Fernández. Es decir, hay una... Eh, me parece que una intención también del gobierno de poner la seguridad en el eje. Sí, bueno, te decía lo de los saberes y lo del plan, porque de hecho hubo un, una respuesta oficial que dice que eh, justamente durante la presente semana se realizará la presentación del plan integral de seguridad y en ese contexto se van a conocer diversas mejoras en las condiciones de trabajo y en los saberes uh -huh. contempladas en dicho plan para todos los efectivos de la policía provincial. O sea, da a entender como que dentro de ese plan presentado Eh, iba a haber alguna, algún tipo de mejora salarial en el marco de ese mismo plan claro por eso digo llama la atención que se si está contemplado igual decías llevar adelante una protesta bastante desarticulada tengo entendido porque la policía no está sindicalizada uh -huh. eh, pero que igual incluyó eh, bueno patrulleros las sirenas que sonaban eh, y una concentración de algunos efectivos retirados tengo entendido Bueno, esperemos que, que se resuelva vamos a ver que, cuál es la postura hasta el momento. No sé lo que dijo Berni, por ejemplo, sobre, sobre el tema, Sergio eh, Berni. Lo que dijo Berni es que tiene una preocupación y valora la, el trabajo que está haciendo las fuerzas y ya se anunció que se va a dar una mejora salarial importante. No hubo montos este no hubo porcentajes eh, pero sí que los dijo bernie que los haberes estaban atrasados claro y que había que, que, que el aumento se venía discutiendo eh, bueno se va a otorgar y ahí es donde veremos qué tanta presión quiere ejercer este grupo policial si, tienen... se aumentó, si se aumentó si se otorga el aumento y sí. continúan las escaramuzas por alguna otra razón ya vemos, bueno acá no hay un problema solo salarial Claro, bueno, ellos tienen como antecedente lo que pasó en Misiones, hubo un reclamo hace eh, un, unos días nada más. Bueno, esto no tiene mucha repercusión en lo, en lo mediático, ¿no? Pero hubo reclamos en Misiones y los sueldos de 28.000 pesos subieron hasta los 44.000 pesos. Uh -huh. O sea, un aumento marcado un incremento importante. Eh, y también hubo pedidos de mejoras salariales dentro de las fuerzas de seguridad en La Rioja, en Chaco y en Santa Fe. Uh -huh. Obviamente que toma mayor relevancia cuando hay algún tipo de protesta que sucede en la provincia de Buenos Aires. Eh, pero hubo algunos algunos pedidos y este, actitudes similares en otras provincias como en Misiones y que aparte se obtuvo lo lo pedido, no claro. lo reclamado en este caso. Sí, es una discusión profunda, compleja, que se inscribe en una vamos a decir, falsa realidad, en una realidad eh, deformada, porque en pandemia ha caído la inseguridad, digamos han bajado los índices delictivos, no quiere decir que no los haya, obviamente, pero no es que estamos viviendo una oleada, sino que son, como siempre, los mismos casos que se repiten incesantemente y se, se reproducen de manera tal uh -huh. en que parece que hay más casos. Claro. No digo que no los hay, por supuesto, la inseguridad es un tema, ahora no estamos en un pico, en una escalada violenta eh, en la provincia de Buenos Aires, en el área metropolitana. En pandemia se ha reducido la, la inseguridad. Esto es un dato de tener en cuenta porque si no, eh, pensamos en una realidad... Eh, inventada, estructurada por los medios de comunicación. Bueno, habló Frédéric, la ministra de Seguridad Nacional, también por supuesto sobre el tema dijo que no vincularía estos hechos estas protestas en la provincia con una razón política, sino más bien con ciertas condiciones de trabajo y exigencia también aclaró que los efectivos no tienen derecho a la sindicalización entonces estas protestas están por fuera del régimen disciplinario y son injustificados porque generan estado de alarma en la población Y también habló de que, bueno, dijo, vienen de cinco meses de haber puesto el cuerpo en los controles permanentemente y son bastante invisibilizados. Medio como que hubo uh, ahí un, un reconocimiento, ¿no? El uh -huh. trabajo que se viene llevando adelante. Que también es cierto, digo, las fuerzas de seguridad durante eh, la cuarentena tuvieron una, eh, a ver, un, un rol, cumplieron un rol importante. Claro. Y en parte también hay que medirlo eh, siempre en su, vale la redundancia, en su justa medida. Ajá. Uh -huh. Eh, porque es verdad que llevaron adelante las tareas de control y demás, pero también es cierto que aumentaron su presencia en barrios populares, por ejemplo, que eso generó y derivó en un montón de denuncias de abuso policial. Claro. sí o son sea, sí. las dos cosas. Eh, son las dos cosas. Incluso la a veces la necesidad de intervención que uno considera, sí, este habilitable, digamos, o que sí considera lógica, eh, cuando hay grandes concentraciones, dice, pero no te digo que los maten a palos, pero hay que disuadir un poco este o por lo menos tener presencia policial para que no haya un desmadre eh, sanitario, que es lo que pasó. Eh, y vimos en la Ciudad de Buenos Aires cómo había una concentración grande del obelisco y cuando hubo una pequeña a pocas cuadras en Avenida Corrientes se la desalojó, sí. pidiendo por, justamente por Facundo Asturillo Castro. Eh, una realidad eh, compleja, compleja que bueno seguiremos discutiendo. Sí me, la verdad me, me preocupó mucho y, y, y me parece... No al nivel de eh, una gravedad institucional enorme, pero sí grave. Eh, lo que pasó con Lázaro Baez. Ah, sí, justo digamos, le vamos a comentar. Porque aparte es de obviamente en sintonía siempre Clarín, Clarín y La Nación. Eh, Esto de que estaba ingresando a su casa en un barrio privado uh -huh. y hubo un desmadre de los vecinos que impidieron su ingreso y por ende Lázaro Baez tuvo que regresar al penal porque no, no contaban... Eh, su casa no tenía las medidas de seguridad correspondientes para poder estar habitando allí. Uh -huh. eh, gravís, para mí es grave. Es grave es porque grave. Eh, se obligó a incumplir una medida judicial. Eh, digamos, se cercenaron derechos directamente. Además de los derechos que ya se están cercenando por la causa inventada sobre el Azerbein. digamos Además de los eh, de, de, del laufer se, que se utilizó para Para meter pesa a lazarbáy se le pusieron una fianza total de descarcelación de 380 millones cosa de que no salga de que no quede en libertad el tribunal oral federal néstor costabel eh, resolvió que, que lázarbá es luego de, de, de esta no sé cómo calificarlo de esto que pasó en el country de pilar vuelva a 6 entonces eh, vamos a ir a lo llano par de decenas de chetos no. en un country, mandar a un preso de nuevo, a, le, le negaron la libertad eh, en domiciliaria, en la prisión domiciliaria, a un a alguien que estaba cumpliendo con medidas judiciales. Uh -huh. Sí, esto pasó en el barrio Aires de Pilar, que bloquearon el ingreso eh, y obviamente Lázaro Báez tuvo que retornar al penal. Ahora, la justicia dice, va a definir hoy una alternativa. ¿Qué alternativa? No hay alternativa. No hay alternativa. O sea, prisión domiciliaria es ir a cumplir con la condena a tu domicilio. Uh -huh. Ni más ni menos. Si Lázaro Báez vive en este country, en este barrio cerrado, tiene que ir ahí a, a, a su casa a seguir cumpliendo con su condena. y ¿Qué alternativa hay a eso? No hay alternativa. Me parece que la, lo, la justicia lo que debería hacer en este caso es, bueno, brindar las condiciones necesarias para que los vecinos no linchen a, a Lázaro Báez, pero que Lázaro Báez cumpla con con lo que dictan la ley básicamente claro con lo que dicta la justicia que es que vaya a su casa a seguir eh, estando privado de su libertad pero en su domicilio claro no pero además eh, a ver yo creo que si supongamos que logra entrar al country y quede en la casa eh, se le va a hacer imposible porque le van a hacer la vida imposible dentro del country es así digamos si no le dejaron de entrar cuando entre ha eh, romper todas las ventanas ¿qué sé pero yo? no podemos normalizar eh, que la que los vecinos eh, se comportan de esa manera Así como nos enojamos cuando hay un linchamiento a un ladrón y los vecinos deciden ir a prender fuego a una casa, porque sí, que hacer justicia por mano propia. Lo mismo pasa acá. Claro. Es exactamente igual. Ahora, el tema es que tenés eh, una sociedad eh, de, de ese tipo, no sé, una sociedad la sociedad paqueta que está en Country en Pilar, imagínate, y eh, o sea totalmente alienada por lo que ven en los medios digamos seguramente toda esta gente estuvo en las marchas estas del obelisco algo eh, que, que se relaciona con lo que ya venimos viendo de los medios de comunicación de la oposición etcétera eh, yo creo que la salva tendrá otro de mis y tendrá debería creo eh, ahora no hay una realidad fundamental